en comunicación con los chalchaleros de San Marcos, ¿entendés? Se volvieron a juntar, salen de nuevo. Yo siempre quise ser una que lo que chalchalera, pero nunca me convocaron, así que, bueno, hola, que lo que. Buenas ah, Ay, contestaron como coro de primaria, los amo. Deben estar parado al lado del, del banco. Vos, esta, esta parte ahí. es tuya. Nuestros guardapolvos y nuestras escarapelas y peinaditos eh, increíbles, si nos vieran. Ah, quiero esa foto, por favor, para ilustrar la nota. Hola, Kun, ¿cómo va? Hola, Negra, hola, Mati, hola, Vero, ¿cómo están? Hola, Bien. hola, buen día. ¿Qué es esto? ¿Volvieron de un día para el otro o se tenían guardada la sorpresa? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, Male. Vale. teníamos guardada Teníamos guardada la sorpresa Pero bueno, en el medio, no sé si habrán notado Pasaron cosas Algunas ¿Qué pasó? Eh, eh. Que nos impidieron un poco hacer el camino de, de, de ir dosificando Esta información y bueno, tuvo que caer Tuvo que caer toda junta, nos parecía que también Era un bálsamo, un buen momento Para, para hacer este aterrizaje Hermoso, la verdad hermoso Cuando cuando abrimos ahí nuestros nuestras Redes y empezamos a ver eh, Lo que sí vi que les pegó fuerte El paso del tiempo Bueno, es parte de las cosas que pasaron wow. Pasó el tiempo también Bien, al colo lo mataron, quiero decírselos Así No, es que no soy yo Pusieron ahí como es otra persona En realidad son una foto de mi papá Yo te juro que lo creo claramente Si vos me decís eso, digo sí, no, no hay manera Bueno, quiero que me cuenten todo Día, fecha, todo Bueno Eh, vamos a estar este viernes... Hola eh, a Toti. 21... Hola. <ríe> eh, 21 a 30 es la convocatoria super, super, re, re puntual, porque tenemos ganas de disfrutar desde el primer segundo, así que este viernes, 21 a 30 en la Casa de Cultura, eh, entrada libre como siempre y salía a la gorra como siempre, que, que vienen a ver qué lo que, acá en, en Marcelo Pais, en la Casa de Cultura. ¿Todo? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué? ¿Cuántos sí, años claro. eh, fueron de que lo que? Paso <risa> <risa> eh, eh, De lo que, eh, creo que el último verano tenía seis años, me parece Bien. Si me equivoco Dale, acerté eh, Y bueno, y después todo este paso del tiempo que no, no sé cuánto fueron, no sé, ¿dos, tres? Do, sí. Dos años creo, dos años De inactividad Sí Muy bien, si sí, no, yo había yo, estaba yo, por decir, 2021. yo había tirado eso que era no eran? fue inactividad, perdón. No fue inactividad, nos juntamos a comer pollo un par de veces. Eso es actividad, oye, está, oye, bien. está oye, bien. Está bien, eso eso, eso no cuenta. Claro, porque yo no, estaba cuenta. contándole a los chicos que habían sido, me parecía que eran 6 años y que hacía como tres que no que no estaban eh, todos juntos haciendo algo, una cursada en realidad, una técnica. ¿eh? Una carrera. Una cursada, claro. una cursada en una en una técnica, 6 años. Bien, te salió el docente, así una que, cursada Me, me brota, clínica. me brota. ¿Este es el staff original de Que Loqué? No. no, el staff original... mira dos días antes de salir a escena, el staff original de Que Loqué eran como nueve personas. Eran un montón. Sí, éramos un montón. Después se redujo la parte de la música en vivo y terminamos en staff original, éramos en la música... Pablito Varela, que, que vuelve a estar con nosotros este, este viernes en Que Lo Que, la Toti, y actuando éramos Wally, el colo y yo, y todas las funciones había un actor o una actriz eh, invitada, eh, una de ellas fue Male, que ahí fue incorporándose a poco, y ya en, después de la primera temporada Male se suma como estable a Que Lo Que. Ah, un montón de cambios, me encantan cuando hacen esas cosas Bueno, ¿y la expectativa sí. que qué, qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué, qué va a ser? ¿Qué va a pasar? Ay, todavía ni pensamos la expectativa, lo estamos haciendo con muchas ganas Con mucha, eh, con mucho aura de atracción Queremos que vengan, queremos regalarnos y regalar un, un buen momento Una noche de risas, eh, catarsis, encuentro, diversión, delirio Eh, así que, bueno, vemos que mucha gente que ya conocía que lo <coughs> que se pone contenta con este regreso y queremos que vengan. Y también sabemos que de algún momento hasta acá hay mucha gente nueva dando vueltas, tal vez haya alguien que venga a ver eh, turi que venga a turismo. Así que queremos que vengan, queremos que se arme el, el ritual. Eh, ¿Apto para todo público? ¿Puede, ¿Se puede ir con los niñes? Sí, sí. sí. Me encanta. Es un espectáculo dirigido a niñas, que queda claro, pero sí claro. eh, pueden, pueden venir. Me encantó. Bueno, eh, yo quiero decirles acá públicamente que yo siempre quise ser una que lo que cumple los requisitos. O sea, soy el color que le falta. quiere ser la negra pechugona del grupo? Pero le falta mi color, ¿entendés? Yo estoy viendo bueno, la, la foto. Tienen varios tonos de blanco, una, una persona de color y faltó yo. ¿Qué? Bueno, si sobrevivimos a esta función, eh, hacemos abrimos convocatoria, Nera. Me encanta. Eh, para quien no sabe qué, qué es lo que no bueno, bueno, bueno, dijimos bueno. qué vamos. Bueno, es, es verdad, To, eh, gracias. gracias. ¿Qué son? ¿Qué, eh, ¿qué hacen claro. chicos ustedes, chicas? ¿Qué hacen? Somos un grupo, un engendro de teatro improvisado, hacemos teatro improvisado, con música en vivo también improvisada, así que todo eso de, de qué esperar y qué sé yo, es como que es una incertidumbre total, realmente estamos improvisando, eh, y nos suele ir muy bien para el lado del humor... Eh, así que eso, como como para estos días seguir ahí haciéndole un mimo al corazón, al pechito eh, La invitación es a reírnos eh, A reírnos ahí como decía Mal en un ritual eh, Y hacemos eso, teatro por si no sabía. <risa> yo, yo no sabía, yo lo pregunté ayer. Claro, yo yo doy por sentado que todos sabíamos, es verdad, estuve y mal. Y yo llegué hace dos años y medio al pueblo. Pero yo ayer te expliqué. Sí, obvio. Y después, que vayamos. El se renueva, negra. Pero yo estoy yo quiero decir que este equipo está obligado a ir. Al final, te das cuenta, se terminan dividiendo todos. Bueno, no, un poco también retomar esto que decía la de que eh, la expectativa es regalarnos... Primero a nosotros, sinceramente, y siento eso, a nosotros es un, un, un reencuentro nuestro de volver a disfrutar el escenario compartido y después también con la gente porque siempre fue eh, una parte fundamental, el público, eh, los vecinos, las vecinas, las vecinas también nos gusta verles ahí, así que eso, la, la idea es, es regalarnos un lindo momento más eh, después de estos días difíciles que nos tocaron. Hermoso, me encantó la invitación a reírnos, a pasarlo bien, a vernos las caras y a verlos de nuevo todos juntos, me encanta. Eh, vamos a repetir que esto sería el 11 a las 21 y 30 horas, ¿verdad? Puntual, me encanta eso cuando remarcan que es puntual, es como, me parece fundamental. Y también tengan en cuenta que en la sala de cultura tiene una capacidad limitada. Eh, entonces, bueno, está bueno que se vengan tempranito, que estén acá eh, en casa de cultura y se vayan acomodando. Si yo quiero poner en la gorra y no tengo ni idea un parámetro, así te digo, para mí vos decís gorra consciente y para mí una gorra consciente en este momento pueden ser 2.000 pesos, 7, 10, hay un ¿Estimativo? ¿Un sugerido? ¿Un, sugerido? Un, un, palo, un palo, Bien, tengo tres, justo voy con mis hijos. Bien. Nada, creemos que la verdad es que la, la entrada a 5.000 pesos es lo que nos parece lo más eh, lógico. De ahí, como siempre que decimos de la gorra, es eh, lo más que se puedan acercar y lo más que se puedan pasar también, pero eh, eso es un estimativo teniendo en cuenta que una entrada de Paul McCartney, por ejemplo, salía a 300.000 pesos, sin querer compararme con Paul McCartney, pero nos movemos más que Paul. Sí, mucho más. <ríe> Le ponemos más el cuerpo <ríe> Qué estupendo, se es? comparó con Paul McCartney. Bueno, bueno, ah, perfecto. Me encantó. ¿Quién es Paul McCartney? ¿Quién es? Me encantó. Si sale, sale. Bueno, ojalá mucha gente vaya y ponga como la entrada de Paul McCartney, me encantaría. Eh, y ahí Bueno, yo quiero decir que nosotros vamos Los tres estamos obligados a ir sí. Así que nosotros vamos a ir a verles eh, Mi uh. hijo se acordaba Pero mi hija no, así que también están Obligados a ir, vamos a ir a verles ya Cinco ¿Ya personas gritando serma? Van a tener ahí bueno. Además, no Neira, qué ser. lindo que es ir al teatro ¿no? Poder es ir en hermoso. familia Poder ir con la misma mujer. Es hermoso, hermoso Es una de las cosas que yo por ahí Extraño mucho de la ciudad El teatro y el teatro accesible El poder ir todo el tiempo a ver mucha Y tener mucha variedad Y por suerte estos últimos años en San Marcos Se viene logrando, viene sucediendo eso Así que es algo que celebro Y está bueno que apoyemos esos Esos movimientos de gente que hay Para que suceda el teatro en San Marcos uh -huh, Totalmente Bueno, <risa> el, el, el, el silencio fue el silencio fue por la chupadita de, de, de mate. El silencio fue como tipo, ¿qué dijiste Gabriela? Pero bueno. Justo tiró la última frase y chupó el mate. Sí. Y se produjo el silencio de radio. Que queremos... che, una cosa que queremos aclarar, que es sí. muy importante para nosotros, es que nos cosas les gustan las cosas dulces. ¡Apa! Bien. Yo me ofrecí hasta de Digo. cocinera recién. Dije, bueno, puedo hacer la cocinera de que lo que... Chiques, está desesperada. yo eh, eh, Incorpórenla de alguna manera porque está imbancable. <risa> Ustedes díganle que sí. Cocinera, díganle que sí, sí. Ahí como está, como cocinera de, negra, de, listo. Yo, yo vi el flyer y lo empecé a repartir y tipo, vuelve que lo que... Bueno, y bueno, mi grupo, estos dos recién llegados, me dijeron, <risa> ¿qué? ¿Que lo que? O sea, no, no entendían ¿Vuelve? nada, ¿entendés? ¡Ja, <risa> ja, Hasta que, que no quieren, hasta que vengan y vean les vamos, a, vamos a descubrir la magia el 11 yeah, yeah. Gracias, gracias bueno gracias a ustedes lo dejamos ensayar sabemos que están en esa así que bueno un beso gracias por volver